Una potencia y verdades en sus letras que son las que dan forma a su primera placa que, que la, la grabaron en, el, en un estudio recién en el 2012. ¿cachai? Fue un trabajo bastante importante para ellos. Y el, el trabajo que hicieron fue un trabajo para mí impecable. La verdad, suena increíble. ¿cachai? Y nada, hicieron pedazo de álbum, nano, pedazo de álbum en el cual todos los puentaltinos metaleros hemos escuchado más de alguna vez. Y ahora nos vamos con otra temita. ¿Qué se nos、eh, viene ahora? Se nos viene ahora un pedazo de tema que se llama Anticristo. Ahora, y escuchas qué tal, qué tal, anticristo de la banda ícono del rock puente alpino, Posesión con su placa, Pla Sangre Inmortal, compadre. En ese álbum, nano, para que tú sepas, fueron ocho temas: Maldita Fe, Anticristo, Posesión, Destino, el que da nombre al álbum, Sangre Inmortal, Hombre Muerto, Maldita Fe e Invasión. Nano, pedazo de placa, pedazo de placa, la verdad, de una banda de acá de Puente Alto, de Puente Altinos. Para que vean, chicos, en el primer programa de Puente Alto Rock and Roll, estamos dando mucho auge a las bandas emergentes Puente Altinas. Ese es el concepto. Y la verdad, quisimos partir con posesión porque es una, una de las bandas que a mí más, más, más me identifican, Nano, la verdad. De todas maneras. Oye, nos vamos con el... nuestro o f i c i a d o r n u e s t r o o f i c i a d o r Nuestro, oficiador? ¿Nuestro,、sí. primero oficiador, ¿sí、nuestro tú? primer o u s i c i a d o r h i c i s t ú Nuestro primer o o f i c i a d o r Ojalá se vengan más, d i c e s t ú De todas maneras. Ya, mira, nuestro primer o o f i c i a d o r a c se llama b a r b e o p u n t e c o d ó n d e está ubicado? Barbero Puente Bar acá, a una cuadra de la Plaza de Puente, Santo Domingo 178, compadre. A pasitos de la Plaza de... De la plaza. De la plaza, está ahí a una, me cuadra, me cuadra, está ahí una cuadra, a una cuadra de la plaza de Puente Alto. Ahí tenemos a don Daniel, a don Dani, perdón. No, no, no, a todos e t o no l e gusta que le digan Daniel, le gusta que le digan Dani. Dani. s e c a a seca. seca. Así con la gatita también ahí,、ah, con Raúl del r i b o que s e n los a t i e n d e Un saludo también a Arturito, Maximiliano, que trabaja ahí. Y también a la. A, al Sotito. Al Sotito, a Rax o t o que también lo hemos visto trabajando ahí.、A、amigos, las mejores p i z z a s de Puente Alto están en Bar Pleno Puente. ¿Dónde? ¿Dónde? En bar pleno puente. Las mejores pizzas. Las mejores pizzas. Pizzas artesanales, compadre. Oye,、oh, la cerveza. Hay una cerveza. Dani ahora está llevando una cerveza. La cerveza no, se llama、no. Volta.、Bueno. Lo, lo esencial de, esa, de ese bar es la terraza. Ah, una terraza e s t u p e n Una terraza inmensa, grande. Tenemos harto espacio. Sí, el lugar es súper bonito. Bien natural. Sí, hay que decirlo. Sí. Aparte, mira, hay, hay, hay una conciencia ecológica también. Lo, lo, los muebles que tiene, las mesitas, las sillas, las bancas son de pales reciclados.、Claro. Que, que no es menor, ¿cachai? O sea, estamos, estamos hablando de conciencia ecológica. ¿ya? No todo es fumable, n a n o No toda la conciencia ecológica se fuma. Así que nada, agradecer a nuestro primer, a primer auspiciador, que es Bar Pleno Puente, Santo Domingo 178. No lo olvide, Radio Escucha, a ¿ah? donde Don Dani. Ay, de o n d Don Dan, así en, es, pleno en pleno puente. en p l Así que, Nabo, po, hoy podríamos tirar ahora un temita, ¿no te parece? Puta,、eh, celebremos el cumpleaños de Eric Clapton. Po. Dale, po, celebremos ¿Ya? el cumpleaños de Don Eric Clapton. Manu, ¿con, ¿con qué tema vamos a ir, Nano? c O Manu lo va a presentar. Dale, Manu, ¿con cuál tema nos vamos? Perdón, ahí sí. Este es Eric Clapton. Ok. ¿Cómo se llama el tema,、eh, Manu? Cocaine. Cocaine. Cocaine. A Varo i s les va a doler la guatita, amigo. a h ¿eh? Cuidado con los berlines. Cuidado con、no. los berlines. amigos no sé si le s gustó ese tema no sé si a todos le s d o l i ó la guatita a algunos de mis amigos personales、eh, le s gustó cocaine ese fue el recuerdo al gran señor eric c lapton un maestro a la guitarra el manitos l e n t a q u é opinaste n a n o q u é tal ese tema no espectacular t e gustó Sí, lindos recuerdos lindos re lindo <risa> recuerdos cuántos verdosos atrás s í a orillas de la cancha a orillas de la cancha nada más o y enano te quería contar Amigo mío, que se vienen tocadas de este fin de semana, a las cuales como Puente Alto y Rock and Roll queremos destacar. De、Así. todas maneras, mira, la primera tocada que se nos viene,、eh, bueno, mañana, ¿Mañana? 30, 31 de marzo. Dale. ¿Dónde? ¿Dónde se viene, compadre? En Pleno Puente, se nos viene toda la p a c h a n g a y la Cumbia, compadre. No, l e s t o todo,、sí. todo el sabor. Mira. Van a haber tres bandas, tres bandas p a c h a n g u e r a s Ahí en Pleno Puente, en Santo Domingo 178. De todas maneras, la motivante, la remesón, l a d y s h a r o n Oye, los nombrecitos, igual tan b u e n o compadre. ¿eh? Oye, amigo, la entrada está a dos lucas. ¿Dos, a dos lucas i t nomás? Qué barato, compadre. o j o ojo, después d de las doce a tres lucas la entrada. Ah, sube, dale. Así que, chiquillo, el que quiera ir a payanguear, tiene que llegar antes las 12. Porque、okay. después de las doce a tres lucas la entrada. Tres lucas. i t Mejor、claro. que hayan antes de las 12. Antes d las 12, todavía, dos lucas. r e s q u i t o en pleno puente. Dale, ¿y qué más tenemos, Nano? ¿Qué, qué toca tan más tenemos este fin de semana en Puerto Rico? Ya, este、alto? sábado primero de abril un, tenemos un evento cultural. Dale. Se llama Veladas en Comunidad. Fuimos y, se, y somos y seremos Juventud, juventud Combatida. combatida. ¿No? Claro. Van a haber presentaciones en biblioteca, desde Valparaíso va a haber una obra de teatro, mosaico de pescadores、Excelente, se llama. Siguiente, compadre, actividad cultural.、M、música en vivo, expos de fotos, feria de libros. Todo esto va a ser en la sede vecinal en Avenida Las Nieves con Puerto Montt. Sado á b 1 d e a b r i l desde las 4 y media de la tarde. Ah, tempranito. Oye, lo más importante, puede ir toda la familia y es gratuito. Mira, mira, gratis. Gratis, gratis. excelente. Una、vaya. tarde bonita y cultural. Absolutamente. ¿Qué y más y tenemos, Nano? Y bueno, nuevamente en pleno puente ¿Ya? se viene con otra tocata. Materia para gusano, todo el power del hip hop. Excelente. Con 5 bandas. En vivo, dos luguitas de entrada. Siguen、sí, dos l u q u i t a s Dos l u q u i t a s fácil. No, no, disculpa. La gente de Puente Alto no puede negar que está, hay muchos eventos y baratos además. O sea, no podemos pedir más. Te fijáis, son dos l u q u i t a s que cualquiera las tiene. Y es por bandas Puente Altina y bandas que quizás no son de Puente Alto, pero están tocando en varios lugares, espacios que son de Puente Alto. Entonces hay que pur apoyar, muchachos. Desde las 21 horas. 21 horas, tempranito igual. En ¿verdad? pleno puente. En pleno puente. ¿Y qué más? Tenemos un show imperdible ¿Ya? con toda la potencia del riff, Murdoch Metal Fest. Ah, pero ese es para mí de especial, compadre. Ese ha tocado para mí de especial. Cuatro bandas en vivo, compadre.、Qué、Entre ellas nuestros amigos. ¿Cuáles? ¿A quién tenemos ahí? Puta Leise, t e r m a n o Pedazo de banda, un saludo al, al Rorro, compadre, y al Ron, el b a t e r o gran amigo. Así que nada, pedazo de banda Brutalaser. Ojo, saludos a ustedes, chicos. Oye, desde las 22 horas, sábado 1 de abril. Este sábado. n t r a d a a dos lucas. Dos lucitas también. Dos lucitas también. Este, este es un evento de beneficio, por lo que supe, ¿no? Esto va a ser acá, cerquita. ¿Dónde, en, compadre? En el bar 38. Haga el f e s t e v a Vamos avenida, al tiro para allá. Venía con Chistoro, 685 Puente Alto. Excelente. Oye, va a estar ahí también, por lo que supe, va a estar también errante en esa tocata. Que es la banda de Emerson de La Jara.、Sí. También ex vocalista de posición. Eh, nada, chicos, los quería invitar, como dice h e r n á n a c e v e d o acá, mi amigo, el Nano, que esta, este, esta tocata para mí es especial, Nano. ¿Sabes por qué? Porque es una tocata a beneficio de una persona súper importante para los que compartimos con él y a lo, y los que n o conocen, el Pato Murdoch. Es un f e s t i a l a beneficio. Bueno, él tuvo una, un tema importante que no, no quisiera ahondar, pero bueno, él, él falleció. Entonces. No, y, ya... Es importante.、Eh... No, Y participar en, en todos estos eventos que son a beneficio, porque así una mano de repente ayuda a la otra. Exacto, exacto. Chico, y, que... y con estos shows de calidad, ¿qué mejora? b s o l u t a m e n t e chicos. Sobre que... todo con las bandas Puente Alpina, que nuevamente nos entregan la buena música. Absolutamente. Oye, es importante que a s i s t a n e Parte 2 8 sábado primero de abril, 22 horas, solo dos luquitas. Esto queda en n a v i d a Concha i t o r i o 685, Puente Alto, a paso del Metro Las Mercedes, compadre. Todo por el Pato Murdo, compadre, un gran amigo. Y todos los que nos están escuchando en este momento, que son de la banda rock metal de acá, a Puente Alto, lo van a recordar con mucho cariño. Así que, nada, pedazo tocata. Yo le puse más énfasis, Nano, más de disculpar a esta tocata porque me llega más. Me llega más. Y、eh, es importante para todo el público y toda la comunidad rockera, Puente Altina. De todas maneras. Nano, aparte de eso, bueno, terminando el tema de las tocatas este fin de semana, les quería comentar, amigos, que tenemos un teléfono para que llamen. Estamos justo a la mitad del programa. Es. Se los voy a dar, es el 22872-7881. Así es que、eh, de ahora en adelante va a ser nuestro teléfono para que el que quiera nos llame, nos haga, nos, lo sacamos al aire, obviamente, y nos haga las consultas, nos mande saludos, nos mande críticas, porque también es importante eso, que, seamos,、eh, seamos crítica, que tengamos críticas constructivas al respecto. Así que es nuestro primer programa, vuelvo a repetir, pero le estamos poniendo hartas ganas en Puente Alto Rock and Roll. El que quiera llamar, por favor, al teléfono 22872-7881. Ahí nos va a contestar, contestar nuestro amigo y、eh, nuestro regalón, Manu. Manu. Manu. Oye, Nano. Oye, les recuerdo también que tenemos la página en Facebook también. Así es. Para que también nos comenten, nos, nos visiten, nos feliciten, nos critiquen y den ideas también.、Eh, de repente, sus saludos. Y pidan temas también exacto exacto necesitamos necesitamos su la, el feedback con el público la verdad n estamos c e i el feedback necesitamos saber qué, qué opinan de, de este espacio q u é opinan de puente alto rock and roll la verdad n o s o t o este programa lo también lo hacen ustedes así que la idea es que puedan puedan、eh, escucharnos puedan opinar y además escuchar buena música así que Los lo tenemos bien regalones estos días. Los vamos a tener bien regalones en los programas que vienen a continuación. Próximo jueves, de 20 a, 20, a 21, ya vamos por el Radio p e n t e Alto 107.5 en FM. Ah, Y t e n e m o s una página web que también en este momento está con medios problemitas. Le pedimos, pedimos, pedimos disculpas a nuestros teleoyen,、eh, teleoyentes porque tenemos algunos problemas con, con Wi-Fi. Así que, pero nada, le damos nomás. Nano. a d Entre otros, los, los, los eventos que se vienen, tú,、eh, hay, hay, un, hay un, un evento que se viene en Vía Alemana, compadre. ¿Ah? Sí, la fiesta de, de la cerveza. Exacto. Esto queda en Vía Alemana, Avenida Sexta, 0355. Exacto. Sí, mira, y además queríamos, bueno, en e s para ese programa, o sea, para esa tocata, digamos, un, un integrante, Gonzalo, de la banda Alzheimer, nos hizo un, un regalo. Así que tenemos un regalo para nuestros tele escuchas. Ya, que son cinco entradas dobles para este evento. Obviamente, le, se los vamos a regalar a las personas que realmente quieran ir y r e g a r s e el pique a Villa Alemana.、Bro. De todas maneras, oye, ¿y qué le vamos a, a pedir a nuestro amigo para ganarse la entrada? Que nos llamen, que nos envíen algo en face a nuestra página, a nuestra fans page, cuenta el rock and roll. Y vamos a elegir cinco personitas que van a llevarse cinco entradas dobles y que puedan asistir a un festival de rock y a la fiesta de la cerveza. O sea, ya, ya me dio s é compadre ya me dio s é o sea de todas maneras o sea le quedan 20 minutos a los compadres que quieran ganarse su entrada a la fiesta de la cerveza el 8 de abril que se va a hacer en villa alemana así es oye ojo ocho bandas van a tocar Ocho bandas entre el l alzheimer la,、sí. la banda que nos、sí. regaló la entrada de hecho c、claro. es esto es el, es el sábado 8 de abril desde temprano n a n o de las 12 30 de、compadre. las 12 y m a fiesta de la cerveza en villa alemana calle sexta 0355 Villa Alemana, compadre. Así es que nada, pues,、eh, agradecer, esperar que lo s llamen, esperar que nos comuniquen por Face y las personas que quieran estas entradas dobles, dobles para que puedan ir con la bolola, con la pareja, con la amante, con quien quiera. Así que、eh, la idea es、eh, no, que nos llamen, que nos llamen, ¿cachai? Y que nos comuniquen, que nos comuniquen、eh, si quieren realmente asistir. Así que eso. Dale, Naro. Oye, amigo,、eh, quería hacerte una. Una pregunta. Dime, hermano. Quería saber, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos fue con la primera cumbre del rock Puente Altino? Oh, me toca, me toca muy cerca el corazón, nano, la verdad. Me emocionaste, perro. Me emocionaste. Aquí en realidad, puta, <risa> fue pedazo de, de cumbre. Hubieron 12 bandas más o menos. 14 bandas. 14, 14 bandas. bandas Viernes、nada. y sábado. Genial. ¿Y dónde fue eso? Esto fue en Bar Pleno Puente, hermano. Ya、eh, tuvimos la suerte de hacer la primera cumbre del rock puentartino, mi productora Movidic, y darle espacio a 14 bandas puentartinas, compadre, que compartimos con ellos en dos días. Esto fue viernes y sábado. Fue, fue increíble, nada, fue una experiencia hermosa. Hacerla, digamos, fue gran trabajo, pero gratificante, porque en realidad llegó mucha gente, hubo muy, muy buen rock. Tuvimos a Dark Light, una, un saludo para los chicos, para Hans, para, para Alex. ¿cachai? que nos apoyaron con, con el cierre de, esta, de este evento la, la cumbre se instauró como ya institución e s la cumbre del rock puente a l t i n o 1 y la verdad lo pasamos muy bien hubo harto rock harto, harto metal estuvo r a n t e ponte tú ¿cachai? estuvo círculo sagrado muy, ban, muy buenas bandas ahora se、sí、viene otra cumbre no te cuento la cumbre del rock puente a l t i n o 2 ya también ahí es el 29 y 30 De abril, de abril, exacto, 29-30 de abril, donde también vamos a hacer una, la cumbre del, del Rock Puente Altino 2, donde vamos a tener a 12 bandas, 12 bandas Puente Altinas, ninguna repetida de la primera cumbre,、compadre. o sea,、eh, es un espacio bastante bueno, ya vamos a informar en los próximos programas la dirección de este, de este evento, y obviamente van a ser dos días, hermanos, dos días, sábado 29 y domingo 30 de abril. El lunes feriado, ¿eh? el por si acaso, para que nadie se base en la película y diga hoy el lunes tengo que ir a trabajar con caña. No, compadre. El lunes es feriado, primero de mayo. Así que todos invitados a la cumbre del rock Puente Altino 2. Bueno, mayor información más adelante, yo creo. Absolutamente. Donde, ¿En qué b a r b a r a d ser? La dirección, exacto, el horario, todos. Exacto. Vamos, vamos a tirar en los programas que vienen, compadre. La dirección, horario, las bandas confirmadas. Mira, las bandas, yo ya tengo la parrilla y las bandas confirmadas se vienen increíbles. Por ejemplo, te puedo contar que va a estar Posesión, la banda que acabamos de escuchar hace un momento. Y、eh, bueno, Toy Face, gran banda. Un saludo para Pau l o c Abarca, ¿eh? un gran amigo.、Eh, va a estar, no sé, por banda Igro Malintencionados, Los Manguacos. y Juliano me comentó que también lo invitaron. ¿no? Juliano, Juliano, Asalto, Asalto ahí, pedazo e banda. Sí. sí, ahí tenemos la banda Asalto, n、no, n o te cuento. La banda Asalto es. una banda antiguísima, más de 20 años tocando, compadre, y fue la ganadora de la escuela de rock en 1996. Ya, donde también participó una banda puente antigua, ya s a que eran los gatos pistola en ese momento. Y nada, pues, e x a l t o tenemos. Es un orgullo tenerlo acá ¿ya? en puente después de tanto tiempo tocando, ya, a s a l t o Y bueno, la... también viene Hellraiser, una banda tributo a Metallica, que también la estamos como para cerrar, para cerrar Power arriba, ya, pero ¿ya? Quería contarte que en realidad esas tocatas se están armando para darle auge también al rock contar t i n o Ya a las bandas, principalmente. Así que, nada.、Eh, Manu, ¿cómo estáis? Bien. Mira, ahora vamos con el cover de la semana, ¿no? <risa> este es un invento del Manu que, la verdad, cuando nos propuso en la reunión de b a u t a n o reímos un rato, pero estuvo increíble. Por lo, por lo tanto, don Manu va a hacer la presentación del de cover de la semana. Otra sección. De Puente Alto es Rock and Roll.、Eh, bueno, amigos, como dijo mi, mi gran amigo Antonio, el cover de la semana, una sección que, bueno, todas las sesiones que vamos a llegar aquí, vamos a ir probándolas ya. El cover de la semana、eh, está referido a Van Halen ya. O sea, obviamente este cover es de una banda que todos la conocen por una. tuvo un、One、hit wonder y. Siempre lo.、Eh, ¿Cómo se llama? Siempre se conoció por ese tema. Nadie, nadie se dio el tiempo de, de conocerlo, de, de conocer más allá d la banda, ¿ya? Y sin más preámbulos, los dejo con Four No Blondes. Y esto se llama I Am the One, un cover de Van Halen en Radio Puente Alto. ¿De Van Halen, perro? ¿De Van Halen? Dale, tío, h e r a n o